Hola, q u é tal, buenos días, Daniel. Bueno, contanos primero cómo surge esta iniciativa de donar fotocopias a estudiantes de jardín, primaria y secundaria. Sí, bueno,、eh, esto no es nuevo, nosotros ya son varias veces que lo venimos haciendo y comenzó cuando arrancó la pandemia.、Mm. Cuando comenzó la pandemia, donde, bueno,、eh, vimos un problema de la gente que no tenían dónde imprimir, o sea, como la, la escuela se había hecho de manera virtual.、Uh -huh. O sea, mucha gente no tiene impresoras este, no. ni nada, entonces, bueno, este, surge la idea al ver que muchas cooperativas, inclusive también donaban, no sé, las textiles donaban este, barbijos, este, incluso también estaba Madigraf que había reconvertido producción y a, hacían alcohol en gel para donar. Bueno, discutimos entre los trabajadores, o sea, que era una forma de que, que podíamos ayudar nosotros, ¿no? En Pilar. Este, y bueno, fue, esa fue la primera vez este, que no. Casi no dábamos abasto porque inclusive estaba todo cerrado, o sea, la gente no tenía dónde imprimir.、Uh -huh. este, y lo tomamos, digamos, como una metodología de empilar, porque, o sea, de alguna manera、eh, ya llevamos siete años de gestión obrera desde que cerró la fábrica y la, y no, no, la pusimos a producir, ¿no? Y la, y la gente nos dio una mano con todo eso. Entonces, esta es una manera de devolución, de ¿no? De, de dar un ida y vuelta con la gente que. Que siempre nos apoyó. Hace poco cumplimos siete años de gestión y lo hicimos nuevamente. Y bueno, y ahora también, este, a partir de todo este mes de agosto, por consultas de la gente y donde, bueno, vimos que había consultas, que había una necesidad, este, lo hicimos nuevamente por todo este mes. y Y nada, nos enorgullece también que nos reconozcan por este tipo de cosas, ¿no? Claro que sí.、Eh, Maximiliano, contanos cómo es llevar adelante una gestión obrera durante siete años, o sea, casi una década están eh, funcionando. Eh, ¿Y cuántos trabajadores、eh, son hoy los que llevan adelante esta empresa recuperada? Sí, nosotros somos 18 trabajadores este, que, que estamos, digamos, este, organizando la fábrica.、Eh, tenemos. El, el local en Pilar, digamos, donde hacemos todo lo que es impresión digital, vinilo, b a n n e r s tarjetas, bolleterías en tiradas más chicas. Después tenemos una planta en Garín, donde hacemos ya tiradas más grandes, que hacemos revistas, libros, este, afiches, todo ese tipo de cosas, ¿no?、Uh -huh. Donde, bueno, la verdad es que la producción de la fábrica y todo eso no, no es muy difícil, no es, no es algo complicado, este, si bien tenemos una estructura, ¿no? O sea, tenemos coordinación de producción. Ventas, compras, ¿no? Como, como corresponde,、uh -huh. después en crearle un trabajo que, que, que hicimos siempre, entonces no, no, no nos cuesta, digamos,、claro. en ese sentido. Lo que sí es difícil hacerlo en crisis económicas,、uh -huh. que, que, que hemos pasado, imagínate que cerró en el 2015、uh -huh. la fábrica, o sea, hasta ahora no nos ha tocado, digamos, un viento más a favor este, nunca, ¿no?、Uh -huh. este, y sobre todo estos últimos tiempos que. Esta situación del dólar y todo eso hace que nos golpee nuevamente la economía porque en lo que es gráfica todo es dolarizado: el papel, los insumos. Este, entonces, bueno, como que ya estamos medio curtidos, igual, ¿no?、Claro. Este, <ríe> atravesando s i e m p r obstáculos, pero insisto, por lo menos la parte de lo que es producción, la organización de la fábrica, la coordinación, todo eso, la verdad que no, no, no, no es para nada difícil para nosotros porque lo hemos hecho siempre.、Mm. Son las mismas máquinas, los mismos trabajadores. Pero lo, los contextos económicos que a los que estamos atados, obviamente, eso es lo que por ahí se hace un poco más, más difícil, ¿no? Porque siempre está la curiosidad de cómo manejamos una fábrica,、uh -huh. porque la verdad que somos todos, éramos todos operarios, digamos, ¿no?、Uh -huh. no, no, ¿no? Nadie de administración ni nadie de ese tipo de cosas. Y fuimos aprendiendo, y, y, e incluso yo destaco siempre el ingenio que tenemos, ¿no? Los trabajadores que, que hacemos que las cosas funcionen, y de hecho ya van siete años. cuando la, en la gráfica en general más bien estos siete años fueron de cierres de,、claro. de muchas gráficas、claro. este, pero de, de, destaco eso el ingenio que tenemos los trabajadores n o y, y nada y, y el hacer las cosas bien Bueno, la verdad que hoy tenemos algunos clientes fijos gente que nos recomienda、mm. y venimos trabajando este por justamente cumplir no hacer las cosas bien y, y, y dedicarle también tiempo a esto、mm. Maximiliano, estamos hablando con Maximiliano Suaznavar, trabajador y referente de la cooperativa gráfica WorkColor, que tiene planta en Garín, que tiene su local en el partido de Pilar, que cumplió siete años de gestión obrera en Pilar, y con la excusa de esta, este mes de agosto de obsequiar, de donar fotocopias para nivel inicial, primario Y secundario.、Eh, Maximiliano, ¿cómo es el tema de. Decías, veníamos medio curtidos con esto de atravesar crisis. La planta cerró en 2015, el gobierno de Mauricio Macri,、eh, vino la,、eh, la pandemia, ¿no? Después, ahora, estos últimos dos años. ¿Cómo es el tema de hacer que la planta siga siendo un espacio que les permita construir un salario a partir del trabajo que ustedes hacen? Ahí re, bajan los retiros cuando hay tiempo de crisis, eh, buscan. Eh, ¿Algún tipo de apoyo del Estado? ¿Con algún tipo de subvención a los servicios? ¿Cómo van resolviendo esta, esto de ir de crisis en crisis? Sí, la, la verdad que a veces se complica el tema de los retiros, ¿no? Este, porque obviamente depende、eh, directamente de, del trabajo que hacemos o no. Por ejemplo, con este movimiento del dólar que hubo,、uh -huh. es como medio que se frena todo. Entonces, esos huecos, digamos, donde no hay trabajo. Eso repute no en el momento por ahí, sino que después, porque obvio, hay en tema de cadenas de pagos,、claro. pagos a proveedores, ¿no? todo, ese, todo ese tipo de cosas que, que hacen que en algún momento repercuta. e d i g m o s Eso t es así, d insisto. g a m o s i O sea, nosotros, aparte de no que no contamos con grandes capitales, por ejemplo, la, las empresas más grandes,、eh, que obviamente siempre están viendo cómo va la cosa, hacen compras, por ejemplo, de insumos. O cosas que hacen que i n c l u s i v e le vaya bien, ¿no?、Uh -huh. O sea, siempre hay alguien beneficiado detrás de todas estas, estas movidas que hay. Este, nosotros, al no contar con un capital, o sea, lo, lo, lo que contamos es con, nuestra, con nuestro trabajo, se complica a veces.、Uh -huh. eh, la verdad que el Estado es medio complicado. O sea, incluso nosotros, después de l aparte a de la pandemia, habíamos hecho trabajo al municipio de Pilar, donde, bueno, no nos han pagado hasta el día de hoy. <risa> este, ¿En, ¿En qué año hicieron el、así? trabajo? ¿Cómo? ¿En qué año hicieron el trabajo que todavía no le pagaron? En el 2019, si no me equivoco, cuando asumieron cuando asumió el nuevo gobierno de Federico Chávez, le hicimos、sí. trabajos y no nos pagaron. Este, eso también fue un golpe duro para nosotros porque este, el tema del papel es muy caro este, y los insumos, todo, y bueno. Este, estamos, todavía estamos reclamando, hicimos todas las vías de, de, de reclamo, digamos,、uh -huh. incluso también、eh, públicas, ¿no? Pero bueno, no, no. no. E, e, incluso, o sea, el,、eh, era un cliente, digamos, la municipalidad, pero bueno, fue, no fue así, fue un, otro golpe más que tuvimos.、Uh -huh. eh, pero como te digo, después、eh, nos la ingeniamos, este. Eh, trabajando, o sea, pues, siempre nos preguntan, bueno, pero y no nos queda otra que trabajar.、Uh -huh. <ríe> Salimos así adelante y nada, estamos esperando también, como te digo, un viento a favor este, para ver si logramos responder un poco más. Y, bueno, este año que viene hay elecciones donde la gráfica siempre también es, es, es un, un pulmón, digamos, ¿no? Las elecciones, pues siempre hay más trabajo, así que ahí así la vamos yo Que pidan una seña a los municipios y le van a agarrar trabajo, porque a v e r si les pasa de nuevo como, como con el municipio de Pilar. Los, los trabajos del Estado son más complicados.、Sí. Pues, este, la verdad que、eh, es complejo. Este, teníamos, tenemos todos los papeles, ¿no? que, que entregamos los trabajos, todo inclusive,、Bien. pero el Estado es, es bastante burocrático a la hora de pagar y. Y, y bueno, ya, lo, ya, ya aprendimos, ya, ya tenemos experiencia. La última, y te agradecemos este ratito, Maximiliano.、Sí. ¿Qué pasa con los servicios? Porque bueno, se anunció ahora con el nuevo ministro, el superministro de Economía, Sergio Massa, algunos cambios. En esto de escalonar los subsidios a la población. ¿Qué pasa con las empresas recuperadas y las cooperativas, como el caso de ustedes, con servicios elementales, como son, por ejemplo, el servicio eléctrico, para una empresa que se encarga de imprimir, ¿no? que tiene mucho gasto de máquinas en ese sentido? ¿Qué pasa con los servicios? ¿Tiene algún tipo de subvención? ¿Entran en una categoría especial? Ah, y la verdad es que este último tiempo este, han salido algunas cosas favorables, lo, sobre todo lo que es fábricas recuperadas, ¿no? Desde hace un tiempo atrás, lo que pasa es que la luz aumentó mucho, n o hace unos años había aumentado muchísimo. Se logró, este, inclusive nosotros éramos partícipes también de varias manifestaciones, de, de, decir, este, de, de pedir una tarifa diferenciada en la energía, n o porque comprendíamos que era completamente injusto, no es lo mismo cobrar、eh, la luz a una multinacional. Este, que tienen grandes capitales, que e s una facturación enorme, que una fábrica recuperada. n o、claro. Entonces, bueno, por ese lado han habido algunos beneficios, este, pero insisto, también en un contexto donde había aumentado muchísimo este, la luz, este, y al día de hoy la verdad que sigue siendo uno de, lo, uno de los gastos fijos d i g a más o s m complejos, n o el gasto、sí. de la energía y todo eso, este, porque aparte no,、eh, no, nos vemos m o s d i g a como individuos también. Claro. Este, perjudicado, digamos, porque después cada uno en su casa tiene que pagar la luz, etc. Todos somos parte de eso, ¿no? O sea, porque no es que somos grandes empresarios ni nada parecido, sino que somos todos trabajadores, donde también cada uno, particularmente en su casa, se ve afectado, ¿no? Por,、uh -huh. por esto.、Eh, esto igualmente, ahora, ahora, ahora esto es bastante nuevo, vamos a ir viendo cómo va, pero cada cosa, digamos, este, o incluso la misma inflación, todo es un golpe directamente a la clase trabajadora, o sea, ¿no? ¿No? O sea, s bastante complejo,、uh -huh. pero vamos a, vamos a seguir viendo cómo podemos hacer. l y Tratamos también de ahorrar mucho consumo de luz en todo lo que se puede. Se, se trata de ahorrar, i n c l u s i v e a la hora de perder y renovar alguna máquina, también hemos contemplado eso, ¿no? porque、uh -huh. es un costo fijo digamos, que uno tiene que pagar y, y eso se contempla también.、Claro. Así que nada, peleándola desde todos lados.、Uh -huh. Bueno, esperemos que llegue ese viento a favor en algún momento, ¿no? por los servicios, o por los eventos o por el trabajo. Maximiliano, muchas gracias. Felicitaciones por la iniciativa esta de colaborar con las familias que por ahí no pueden costear el gasto de las fotocopias, por esa ayuda que es también para los que lo pueden costear, pero se lo pueden ahorrar porque ustedes se lo facilitan. Y por los siete años de gestión obrera para vos y para estos 18 trabajadores que llevan adelante la planta de, de la gráfica WorkColor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la difusión, que la verdad que. Que siempre es bueno para que la gente sepa, o sea, no solamente para hacer la fotocopia en sí, sino como el ejemplo que queremos dar, ¿no? O sea, como la producción la, trabaja, la manejamos los obreros, está destinada también este, a, a dar una ayuda. Está bien, muchas gracias. Ahora s o r a n a hasta luego. Gracias, chucho.